Pero seguramente será la tarde, señor Hernán Yunes, en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, ¿sí? Eso que tanto le gusta a usted. A través de todos esos puntos y en internet, por intermedio de la red satelital de Farco, ¿más o menos? Más o menos, ¿sí? No, gente amiga la de Farco, por supuesto. Se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, donde quizás exista otro Farco, que a lo mejor, no sé, está tomando sol en alguna playa. Seguramente, todo el personal de Farco, ¿sí? Usted también quiere ir. Allí llega nuestro mensaje en procura de alguna otra civilización como la nuestra. Que pueda recibirlo, decodificarlo y quizás nos conteste probando de esa forma que no somos los únicos, que no estamos solos en el universo. Cada vez que excavamos los suelos bajo nuestros pies para desenterrar un fósil, encontramos evidencias de muchas formas de vida antiguas, pero solo un pequeño puñado a s o m a d o sobrevivido Hasta nuestros días. Millones de especies han aparecido antes que nosotros. Tuvieron su tiempo bajo el sol y después se marchitaron y, consecuentemente, se extinguieron. Esa es la historia de la vida que, en muchos casos, se convirtió en leyenda.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 Nuestro mensaje también viaja en internet a través del retorno del gigante radio show de mi querido amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. Por mucho que valoremos la visión de una puesta de sol romántica y espectacular. El olor de la brisa marina y el suave calor de una tarde de verano, algún día eso terminará y el planeta se volverá inhóspito para la vida humana. Algún día la naturaleza se volverá en contra nuestra, como ya lo hizo con todas esas formas de vida ya extinguidas. El agua será cada vez más escasa y en las capas de la atmósfera será más delgado el aire. Hasta donde puedes pensar sin cansar, Donde no llegan los ojos, donde、no、donde llegan llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra, voz. Puede oír nuestra voz. Voz, voz, voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de. Se puede oír nuestra voz y la música a través de 97.5 FM Radio Regina en Villa Regina, Río Negro. s í Un gran saludo, Mar Andrade, amigo. s ¿sí? Qué eufórico se pone usted. Quiere ir para allí. Y yo también. También a través del 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Un gran saludo a Darío Isola. Y también a través de www.fmlaporteña.com. ¿sí? Allí también estamos, gracias a Hugo Pelenga. ¿sí? La gran historia de la vida en la Tierra demuestra que, enfrentados a un ambiente hostil, los organismos tienen tres caminos a seguir. Escapar de ese ambiente, adaptarse a él o simplemente morir. Pero si miramos hacia el futuro lejano, tarde o temprano, nos enfrentaremos a un desastre tan grande. No, no, el gobierno actual no,、eh, puede ser peor todavía, sí. Que la adaptación será casi imposible. Tendremos que abandonar la tierra o perecer. No hay otra opción, para lo cual tendremos que lanzarnos a la conquista como lo hizo Darío el Emperador. Lo d e n o m i n ó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang también se escucha a través de 89.3 FM Campco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, provincia de Santa Fe, y 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. Los cataclismos o desastres catastróficos han ocurrido muchas veces en el pasado e inevitablemente ocurrirán en el futuro. La Tierra ya ha sufrido cinco grandes ciclos de extinción, en cada uno de los cuales desapareció hasta el 90% de las formas de vida. ¿Es tan seguro que se habrá de producir como que el día viene después de la noche o es el cumpleaños de Amira?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 Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 99.9 Focus FM Nepuje, en Epuyén, Chubut, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba y 101.7 FM Mestiza en Junín. No sé qué me señala. ¿Alguna radio que conoce por ahí? Ah, no. Eh, ya no, no oramos más. 103.5 FM, salto encantado en misiones. Hoy están muy, muy devotos ustedes, sí. En el plazo de unas décadas tendremos que enfrentarnos a amenazas que no son naturales, sino en gran parte auto-infligidas, debido a nuestra insensatez y falta de visión. Nos enfrentamos cada vez más al peligro del calentamiento global, cuando la atmósfera misma de la Tierra se volverá en contra nuestra. El abuso del derroche de los recursos exige que cada día se imponga, se imponga recordarlo. s ¿sí? Kyle Noel Emerson ¿sí? vivirá en nuestra memoria su música y viajará. Por el universo en búsqueda, tal vez, de alguna otra frontera.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 La humanidad en su conjunto se ve sometida al peligro de la guerra moderna a medida que proliferan las armas, incluso hasta las nucleares, estando al alcance no ya de naciones, sino de grupos en las regiones más inestables del globo. Nos enfrentamos al peligro de simples microbios convertidos en armas, tales como el SIDA y el ébola, propagados por el aire y transmisibles por una tos o un estornudo, usufructuando las estaciones del cambio. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, besar, besar. Donde no llegan los ojos,、no、llegan los ojos, ojos, ojos se puede oír nuestra, voz, se puede oír nuestra voz, voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Flip a Los. Plagelos que se pudieran desatar por el uso de armas bacteriológicas podrían exterminar hasta un 98% de la especie humana. La cual además está en continuo crecimiento, devorando recursos a un ritmo enloquecido. En algún momento superaremos la capacidad de aguante del planeta y nos encontraremos en un apocalipsis ecológico, desatando una lucha fraticida r por los últimos recursos que queden. Algo tan probable como que una manzana caiga atraída por la gravedad. De años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Además de las calamidades que nosotros mismos hemos creado, también existen desastres naturales sobre los que no tenemos ningún control. En el plazo de miles de años, nos encontraremos al principio de otro periodo glacial. Un breve calentamiento ha permitido el rápido ascenso de la civilización moderna y los humanos lo han aprovechado para extenderse y prosperar. Pero ese florecimiento ha ocurrido en un periodo interglacial, lo que significa que es muy probable que antes de 10.000 años vendrá otra edad. Del hielo. Nuestras ciudades desaparecerán bajo montañas de nieve.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 Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa, al departamento de edición de frecuencia cero, en la figura de dos célebres próceres que ya no, no trabajan más. ¿Qué dice usted? Bueno, Leo Montenegro y Edgardo z i l o seguramente estarán cobrando el desempleo. Ah, no, tomando cerveza. Bueno, está bien. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. Hernán Shunes. Eh, ¿Quién tiene locutora propia? Edita y hace h a s t a h Ernán Yunes, papá. <ríe> hasta hace torta. Bueno, Dirección General Hernández y Sitch colaboran, aunque ahora no tanto, Lucas y Javier, que nos cobra a fin de mes, por supuesto. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. p o d e s comunicarte con nosotros a través del mail bigban arroba frecuencia cero punto com punto ar o visitar nuestra página www.bigbanradio punto com punto ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Radios Net de Argentina y de Brasil, m e l i o r e s Radios, TuneIn, Simple Radios, Radios com. Y tenemos problemas en iBox, pero ya los vamos a resolver. Todo eso no le gusta para nada a Matías Levín. El programa. programa De hoy, dedicado a la memoria de k e i t h Emerson, ¿eh? un tecladista excepcional y que vive en nuestros corazones. Será hasta la semana que viene. Chao.